La segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19 es libre para mayores de 18 años en la provincia. El gobernador Axel Kicillof anunció que desde el sábado pasado la segunda dosis de refuerzo es libre para los mayores de 18 años en la provincia de Buenos Aires. Cabe destacar que la segunda dosis de refuerzo es para aquellos que hayan cumplido al menos cuatro meses desde la aplicación de la primera dosis de refuerzo. Para conocer los vacunatorios disponibles en la región se puede ingresar en www.portal-coronavirus.gba.gov.ar Hasta mañana pueden completar el censo digital quienes no hayan tenido la visita del censista. Aquellas personas que no hayan podido realizar el Censo Nacional 2022 tienen tiempo hasta el martes 24 de mayo para hacerlo a través del formulario digital disponible en digital.censo.gov.ar. En primer lugar se deberá generar un código de vivienda y luego se podrá acceder al cuestionario que otorgará el código final de seis dígitos que certifica y valida dicho trámite. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos confirmó que las personas previamente autocensadas que el miércoles 18 de mayo no recibieron la visita del censista quedan igualmente confirmadas. Un servicio que informa más cerca. AUSA informó que no se aplicarán nuevos aumentos en tarifas durante el 2022. Las autoridades de aguas bonaerenses confirmaron que no seguirán los pasos de agua y saneamiento argentino y adelantaron que las tarifas continuarán sin cambios a lo largo del año. La empresa tiene previsto cumplir tres años de congelamiento de tarifa tras el incremento aplicado en 2019 durante el último año del gobierno de María Eugenia Vidal. Según informaron la decisión se encuadra en la determinación del gobierno provincial de no aumentar tarifas de servicios públicos en toda la provincia de buenos aires la temperatura mínima para hoy en la región es de 8 grados y la máxima de 19 nos encontramos en la próxima emisión un servicio informativo de la región